ahí en las gateras, o poniéndola bajo la suela, mejor dicho. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Allí. Bueno, acá estamos, ansioso por hablar un poco de fútbol, que es lo único que podemos hacer por ahora, o casi. Este, y encima el lunes pasado fue feriado, no, nos, ni, no podemos tirar paredes. Hoy sí, a ver, ¿con qué venís? Hoy volvemos, sí, Bien. como todo, de a poquito estamos regresando. Bueno, una de las cosas que, que me ha llamado la atención en esta transición con la pandemia que, que nos tiene en lo que tiene que ver con el deporte absolutamente eh, confundidos y a la espera, ¿no? Eh, sabemos que ya en algunos lugares eh, importantes el fútbol ha vuelto, en Alemania por caso ya hablábamos días pasados, sobre eh, el retorno del fútbol en la liga mayor de, de la Bundesliga de Alemania, sí. y también sabemos ya que hay otras ligas importantes que están este, poco a poco ya confirmando fechas de regreso, el caso de la liga la Premier League, la liga de Inglaterra, que también este, ya ha dado fecha para volver el próximo fin de semana a la competición para poder finalizar sus torneos, y también eh, lo llamativo es que eh, este retraso que... que la gente provoca esta incertidumbre de la pandemia, también se ha trasladado a los protagonistas. El día pasado eh, se conoció que una figura importante del Chelsea, uno de los clubes más importantes de la liga inglesa, se había negado a entrenar con el resto de sus compañeros por miedo al coronavirus. Este es un detalle interesante porque es el primer caso de un jugador de fútbol profesional que manifiesta esta circunstancia y lo que también este, cayó digamos bien con respecto a este tema es que el club, el club el Chelsea, eh, dueño, cuyos dueños son en, en su mayoría árabes, como vos sabrás, este, autorizó al futbolista para que realice sus prácticas desde su hogar, o sea que entrene solo, independientemente del primer equipo, por el temor contraído por este jugador con respecto a la enfermedad y la posibilidad de, uh -huh. de contagio. El jugador se llama Angolo Kanté, es un jugador que para el futbolero seguramente será conocido su nombre, porque es el número 5 del equipo del TES y también de la selección francesa, la última sí, campeona sí. del mundo. Te diría uh -huh. que fue uno de los mejores del Mundial, ¿no? Más allá sí. que siempre se premia a los, los goleadores o, o quienes Este, sí fue una, una figura muy destacada, sí. Sí, una figura muy destacada, además bueno, este, actualmente y sigue siendo uno de los este, vértices de este equipo de, del Chelsea que dirige Mourinho nada menos y que eh, es importantísimo en el andamiaje futbolístico del mismo. Bueno sin embargo este jugador este, por eh, motivos muy personales y atendibles eh, les pidió a la dirigencia del TESI que le permitan entrar desde su casa, no quería mezclarse con sus compañeros o tener la posibilidad de poder contraer esta enfermedad y, bueno, y de esa manera fue autorizado y así lo está haciendo. Lo que es novedoso es que ya se conoce entonces la fecha de, del retome de la actividad en este torneo que ya estaba en, digamos en, en, en marcha y este, habrá que ver si Esto, con el correr de los días, se, se comienza a ser un punto de inflexión para, para el resto de los jugadores, porque no solamente eh, el colorante fue el que niega a participar y tiene más que motivos valederos para hacerlo, ya que también eh, Troy Denny, que es el capitán del Watford, Walford es un equipo de la primera división de la Liga Inglesa mm. que, eh, esto lo aclaro para que eso por ahí no dé muy al tanto, que eh, tiene dentro de esa forma de ese, de, de ese equipo, de la constitución del equipo, están dos jugadores argentinos que también este, participan de la actividad y este equipo, el Walford, actualmente es uno de los que ha arrojado un positivo dentro de sus, eh, de sus claro. trabajadores, dentro de los jugadores del fútbol. Decía que está como compañero de Roberto Máximo Pereira, que es el eh, Maximiliano Pereira, que es el ex jugador del River Plate, que es un centrocampista de 29 años, y también es compañero de Ignacio Puseto, otro jugador argentino, centrocampista pero más joven, de 24 años, que también participa en la liga en ese, en ese equipo hace bastante, bastantes años, creo que cuatro años hace que está Pereira en ese equipo. Eh, y bueno, en realidad este, la Premier League no solamente tomó la decisión de recomenzar sino que también se encargó de eh, bueno, evaluar los, los casos de los futbolistas eh, de la Premier League. Eh, se revelaron que eh, hubo en estos últimos días seis casos positivos, entre 748 muestras que tomó la Liga de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de los auxiliares, y de esa manera entonces este, se detectaron algunos casos que ya están ya han, han tenido su cuarentena digamos de siete días y se los volvió a evaluar cuestión de poder llegar al comienzo de la vida sin ningún caso porque digamos es una situación que todos consideran muy importante para retomar la actividad eh, más allá de que el don dinero por supuesto que también se hace se hace notar este con sus reclamos sí, porque sí. bueno eso Esto de, de estar parado el fútbol más importante, evidentemente, genera un perjuicio económico a los clubes y, y a todo el mundo del, que, que rodea el fútbol, que es este, preocupante precisamente para, para que se mantenga en condiciones de, de, de seguir siendo la actividad de, que es o que era hasta aquí, hasta hace muy poco, que esta pandemia este, vino a trastocar y no solamente en el, en el aspecto del fútbol profesionales, sino también en todas las actividades. La cuestión es que, como te decía, está la Premier League dispuesta a re recomenzar, pero hay algunos jugadores que están eh, medio renuentes, eh, de hecho ya lo han demostrado, eh, quedándose al margen. Decíamos entonces que la situación de, del fútbol que ha resuelto ya el comienzo del 17 de junio, que será los primeros partidos que en realidad son dos partidos atrasados de la Liga y bueno, van a conseguir con eso que se pongan al día la totalidad de los equipos y luego el 19 sería el arranque de la jornada número 30 que quedó pendiente y que se retomaría de esa manera. Eh, decíamos que eh, lo bueno de esto para, para los espectadores, si se quiere, este, sería que se televisarían partidos gratuitamente. ...de la Premier League... ...esa es sí. una cuestión que bueno... Eh, ...sabemos que nuestro país se la sigue bastante... ...a la Premier League... ...y decían que de los 92 partidos... ...que restan por, por disputarse... ...29 de ellos se, se emitirían de forma gratuita... Eh, ...en una, una decisión insólita... ...y sin precedentes en el fútbol inglés... ¿Mm? ...allí hay cadenas que por supuesto también están... Este, ...detrás de esta circunstancia... ...y bueno... ...se ha llegado a un acuerdo para poder este, brindarle al público inglés algún alivio con respecto o alguna, alguna posibilidad de, concreta de, de no gastar plata y de poder observar su fútbol. Así que esa es una de las decisiones que ha tomado la, la Premier League, conjuntamente con las cadenas televisivas. Eh, decíamos que son 92 partidos los que quedan y este, se reparten entre distintas cadenas, pero que de alguna manera el público allí va a tener la posibilidad de, observar con un poquito más de amplitud lo que, lo que tenga que ver con la finalización del torneo inglés. Eh, realmente esto es algo que por allí este, queda pendiente de esta situación de jugadores que se niegan a participar, eh, que están temerosos de lo que podría ocurrir con el contagio, un contagio que eh, es real y que lamentablemente hasta el momento no se ha conseguido revertir o combatir eficientemente. Esto sabemos todos que eh, no es algo que es para tomar a la ligera, evidentemente este contagio es, es, es grave, es peligroso y te lleva a la muerte. Así que evidentemente eso debería ser tratado con, con mucha, digamos, eh, con mucho cuidado para, para no sufrir consecuencias que impulsada un poco tal vez por, por el deseo de, de que económicamente comience a fluir este, la actividad, bueno, este, genere problemas mayores. La cuestión es que Colocante, un gran jugador, que eh, ha dicho no, discúlpenme pero yo no voy a entender, tengo miedo. Eh, también es, es bueno conocer de que a Colocante le pasó algo este, días pasados con un... Con un con un susto que se llevó, este, que tenía un dolor de pecho, y bueno, Ajá. teniendo en cuenta, se pudo comprobar que no tenía ninguna consecuencia este, grave, ni mucho menos, pero, digo, teniendo en cuenta que él tuvo un hermano que el año pasado este, falleció por un, por un ataque al corazón, así claro. que bueno, la precaución este, es más que, más que necesaria y más que este, oportuna, ¿no? Así que, bueno, eh, esto es lo que ocurrió con Nicolò Canté, que dio el, el primer no a su club para arriesgarse a contagiarse un virus que está resultando absolutamente letal y difícil de controlar. Había cuenta que todavía no se ha conseguido ningún, ninguna especie de vacuna o, o tratamiento que te asegure la inmunidad. Así que, bien, bueno, bien. Eh, digo... Juan, esto es lo que por allí me llamaba un poco la atención, teniendo en cuenta lo que significan eh, las grandes ligas del fútbol mundial que marcan camino y que, este, bueno, encuentran en los jugadores, protagonistas principales, si se quiere de esto, este, algún rechazo, algún recaudo que por allí las ligas este, lo toman con seriedad, pero el circo tiene que seguir andando, así que... Sí. Habrá que ver qué ocurre en, en, en el futuro inmediato sobre esta situación, ¿no? Muy bien, Daniel, perfecto. La ponemos bajo la suela de vuelta. Gracias. Al contrario, está bien.